Eureka con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de ciencia de la mula francesa. Francesa, muy buenas noches. Eh, Buenas noches, Bruno. Hoy vamos a hablar de algo muy pequeñito, muy pequeñito, como es el mosquito anófeles, y sin embargo ha causado y está causando un mal muy, muy grande. ¿Cómo algo tan pequeño es capaz de provocar tanto daño? Sí, gracias a que transmite un parásito, un plasmodio, que provoca la enfermedad de la malaria o el parudismo en humanos. Bien, es una enfermedad eh, que se producen cuatro especies de Plasmodium de este parásito, y que transmiten las hembras de mosquitos anofeles eh, que tienen que alimentarse de sangre, de vertebrados, de mamíferos, por ejemplo, de humanos, para poder madurar sus huevos. Las hembras nos pican y nos transmiten este parásito y esta enfermedad. Los machos, sin embargo, no, no pican, eh, se alimentan de néctares, de jugos vegetales. Bien, resulta que se ha publicado recientemente un estudio de una investigadora Sarah Mitchell, de la Universidad de Harvard, Boston, en Estados Unidos, eh, y ha publicado en la revista Science un estudio genético de la especie de mosquito que transmite la malaria que más humanos infecta en el mundo, que es Anopheles gambie. Según este estudio, el esperma del mosquito Anopheles macho contiene una hormona que debilita el sistema inmune de las hembras y las hace más vulnerables al parásito. Esta hormona se llama 20E y ha sido seleccionada por la evolución, por selección eh, sexual, para que porque aumenta la producción de huevos de la hembra. Sin embargo, facilita que el, el parásito ataque eh, a estas hembras, las infecte y directamente afecte a los humanos y eh, nos provoque la enfermedad. ¿Y esta hormona podría llegar a utilizarse para poder intentar vencer esta enfermedad? Bien, todo descubrimiento que nos permite conocer mejor la biología del mosquito y cómo transmite la enfermedad, permite identificar sustancias biomarcadores que abren la posibilidad de estrategias para luchar contra la malaria atacando directamente al vector que la transmite, es decir, a los mosquitos. Eh, Sarah Mitchell y su equipo han analizado el genoma de dieciséis especies de mosquito anofeles y han encontrado la existencia de esta hormona en la especie que transmite eh, más eh, abundantemente la enfermedad en África y en India, donde las tasas de transmisión de la malaria son mayores. Eh, otras especies de anofeles, por ejemplo las que provocan más malaria en Sudamérica, no presentan esta hormona en el semen de los machos. Eh, obviamente, habría que buscar sustancias antagonistas a la acción de esta hormona que puedan ser suministradas de alguna forma a los mosquitos en su entorno natural y que eviten que eh, se favorezcan las hembras eh, que porten o que transmitan el, el parásito. Eh, se han ya probado varias eh, sustancias en esta línea. Por ejemplo, hay un cóctel de sustancias químicas en el semen de los machos de Anopheles Gambie eh, que eh, introduce una sustancia, una proteína que se llama ...transglutaminasa TG3... ...que hace que parte del líquido seminal... ...se solidifique... ...esto hace que el obiructo de la hembra... ...se cierre... ...y evita que se pierda el semen... ...bien pues en el año 2009... ...ya se propuso suministrar a los mosquitos... ...una sustancia antagonista... ...de esta enzima que evitaba ese endurecimiento del semen y que hacía que gran parte del semen se pierda o se malogre, con lo que eh, muchas de las fecundaciones no, no lleguen a término. Eh, Flamina Caterushia, del Imperial College de Londres, y varios colegas publicaron en la revista Pros Biology que este método podría funcionar, de hecho publicaron que funcionaba en laboratorio y que podría eh, funcionar en la naturaleza. Esto fue publicado en el año 2009, pero todavía no se han hecho estudios eh, de campo y todavía no sabemos si realmente esta línea es prometedora. Pero bueno, la nueva hormona que han descubierto también podría ser interesante en este tipo de ataque hacia el mosquito. Además, me parece que hay personas que son más propicias a ser picadas por mosquitos. ¿Por qué? Bueno, se cree que la, la causa es el sudor, el, el olor del, del sudor humano, que en principio el sudor es inodoro, pero las bacterias que tenemos en la piel metabolizan ese sudor y producen sustancias que causan el famoso olor que, que todos eh, hemos olido una vez del sudor, por ejemplo, el olor a los pies. ¿no? En 1999 se demostró que los mosquitos de la malaria no se sienten atraídos por el sudor fresco, pero sí por el sudor seco debido a la acción de estas eh, bacterias que cambian el pH del sudor de ácido alcalino y que producen amoníaco. Los mosquitos sí eh, se sienten atraídos por el olor a amoníaco y a otras sustancias que también producen estas bacterias. La lucha contra la malaria va unida y en la mente de muchas personas habrá aparecido la figura, el nombre de Manuel Elkin Patarroyo, que fue el primero que investigó y que parece que obtuvo algún éxito en la lucha contra la malaria en la obtención de una vacuna. ¿Cómo están sus investigaciones en este momento? Bien, ahora mismo no existe todavía ninguna vacuna eficaz contra la malaria y hay varias en en desarrollo. Eh, las diferentes vacunas atacan diferentes fases del ciclo de vida del parásito durante su infección, tanto en el mosquito o en el humano. En 1997, el equipo de Manuel Patarroyo eh, desarrolló una vacuna sintética que se llamaba SPF 66, y que fue eh, probada en humanos en, en varios estudios. Ya la había probado en monos en 1987, y los primeros ensayos en humanos fueron bastante exitosos, pero fueron ensayos de fase 1, es decir, ensayos de seguridad. Cuando se pasó a ensayos de fase 2 y de fase 3, los resultados fueron bastante menos prometedores, eh, por debajo de una eficacia por debajo del 60%. Estos ensayos se realizaron en Sudamérica. Cuando se hicieron ensayos con esta vacuna de patarroyo en Tailandia, Tanzania y Gambia, sin embargo, los resultados fueron bastante pobres. La eficacia fue inferior al 30%. Esto ha generado bastante polémica en relación a la vacuna de patarroyo Y la Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, calificó la vacuna como inactiva, una vacuna que no es adecuada. Patarroyo sigue investigando, está tratando de mejorar la vacuna y su eficacia. Y, por supuesto, hay otros investigadores que están atacando el ciclo de vida del parásito, desarrollando otros tipos de vacunas. Algunas han pasado ya a fase 1, hay algunas en fase 2, pero todavía estamos bastante lejos de que haya una vacuna eficaz que pueda ser útil en el África subsahariana Y hoy en día lo más eficaz es, en lugar de la prevención, eh, educar a los ciudadanos en, el, los, en reconocer los síntomas, porque el diagnóstico precoz eh, facilita la eficacia del tratamiento, en el uso de mosquiteros, eh, fumigación de interiores, etcétera. La prevención es mucho más eficaz ahora, a día de hoy que una posible vacuna. Pero la verdad es que sorprende bastante lo de Patarroya, las investigaciones actuales apoyadas por la Organización Mundial de la Salud ...están llevadas a cabo por un alumno de Patarroyo... ...pero que sí que eh, se ha opuesto a lo que Patarroyo dijo... ...de ceder a la humanidad, es decir, de no ganar dinero... ...y por lo tanto no hacerlo ganar a las farmacéuticas. Hubo un poco ahí en la Organización Mundial de la Salud... ...que recordemos que hizo gastar a los Estados... ...miles y miles de millones de euros... ...en la lucha contra una gripe que no existió en ese mismo año 2010. Un tanto extraña, ¿no? La postura de la Organización Mundial de la Salud... ...y de las grandes farmacéuticas contra este hombre que no lo olvidemos, fue Premio Príncipe de Asturias, gracias a esa labor, yo creo que es un humanista de los que hay que tener siempre muy presentes, ¿no? Sí, eh, eh, tenemos que yo creo que separar un poco lo que es realmente eh, la la evidencia eh, científica de la eficacia de la vacuna que ha desarrollado de esa labor humanitaria y del papel importantísimo en, en, en Colombia y en, en toda Sudamérica de patarroyo a la hora de desarrollar vacunas y de y su papel a la hora de donarlas a la, a la humanidad. Pero lo, lo importante aquí es que hay que reconocer que se han hecho estudios con esta vacuna fuera de Sudamérica y su eficacia es muy inferior a la esperada, ¿no?, Queda más investigación por realizar y lo que habría es que tratar de apoyar las investigaciones de Patarroyo y de otros investigadores a ver si se logra mejorar esa eficacia. Aquí no hay que ver tanto conspiraciones desde las grandes farmacéuticas o de los grandes grupos de poder. Hombre, que ver... pero francés le cerraron el laboratorio, se lo esquilmaron le mm, pusieron un banco contra él hombre, yo no, a eso le podemos llamar o no conspiración pero yo creo que llamemos de como le llamemos fueron contra él, independientemente de sus resultados ¿eh? Sí, hubo hay mucha polémica, eso es cierto ¿eh? hubo bastante polémica, de hecho en la revista The Lancet se, se publicaron algunas críticas que quizás eran más de título personal más que científico, claro. pero aún así eh, hay, hay que recordar eso, que Eh, no, no porque nos caiga bien, entre comillas, patarroyo y, y, y lo que, la labor que está haciendo, debemos de eh, apoyar mm, o dejar de apoyar otras líneas de investigación en vacunas. Hay muchas líneas de investigación en vacunas contra la malaria y, desafortunadamente, muchas están financiadas por grandes farmacéuticas, pero eh, hay que apoyarlas eh, también. ¿Y en nuestro país cómo es la situación? Porque nuestro país aparentemente está libre ¿no? de esto, pero no está libre de que pueda venir alguien con la malaria, claro. Claro, desde 1964 fue el año en que España fue declarada libre oficialmente de malaria y recibió un certificado oficial de erradicación, pero desde entonces, en estos últimos 50 años, ha habido casos esporádicos y, por desgracia, se está incrementando el número de casos eh, diagnosticados en España. Eh, básicamente, eh, se trata de casos de lo que se llama malaria importada, eh, malaria procedente de inmigrantes o de turistas españoles que van a países que tienen la malaria como algo endémico. Eh, por ejemplo, eh, en el año 2013 hubo 518 casos en España de malaria. Eh, este número ha estado aumentando básicamente porque ha aumentado el número de viajes y porque ha aumentado la población susceptible de eh, traer, desde, eh, sobre todo población subsahariana que ha emigrado a España y que retorna a sus lugares de origen para visitar a sus familias y desafortunadamente eh, muchas veces no toman todas las medidas de seguridad, no pasan por centros de vacunación internacional, no se informan de todas las medidas de protección como se lo haría un turista eh, español eh, habitual y por eso muchos de ellos traen esta enfermedad a en España. Por fortuna en España, si se detecta de manera precoz, la mortalidad en viajeros es bastante baja, ronda entre el 2 y el 3% y eh, normalmente este tipo de casos en los que hay fallecimiento en España por malaria es debido a que se ha retrasado el diagnóstico y se ha retrasado el inicio del tratamiento. Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga Físico. Muchas gracias. Un abrazo esta semana que viene. Un abrazo, Bruno.